Calma por favor Yo necesito calma y algo más Que no sea solo mía esta cuestión Que no te olvides nunca que el amor Nuestro amor es de tú y yo De dos Calma y además tu vigilancia siempre sobre mí, no quedarte callada ante el error y yo saber cuándo hice bien y cuándo no, calma, porque tenemos prisa y el trecho es duro de andar, calma. Ale además constancia para llegar, para llegar, para llegar, calma, calma, calma y algo más y algo más.